Hace un rato te escuchamos, Juli, porque, bueno, por la audiencia hoy tempranera en el marco del abuso sexual. Bueno, ya ese tema lo charlamos. Américo nos contó la pena, lo de la, la novedad del juicio por jurado, que va, todo indica por los tiempos y todo, que va a ocurrir con esto. Pero bueno, quiero hablar de ATA, porque ayer estuvo. ¿Qué fue a esta hora más o menos que comenzó la audiencia? No, en ¿Fue realidad. ¿Fue mediodía? Estaba ¿o fijada a las doce y media y Música, que es el presidente del tribunal, estaba subrogando en una impugnación, así que empezó dos menos veinte. Ah. Tuvimos, tuvimos una espera importante. Ya ve, fue, veníamos esperando. El... Y fue hasta la noche. Y, no, duró. No, no, no, media、ah, hora más o menos. ¿Fue rápida? Sí, sí, sí, fue dentro de todo, fue rápido. Sí, sí, Sí. sí estábamos más o menos、eh, todas las partes organizadas. Uh -huh. sí. ¿Los acusados ya tienen sus representantes? Sí, de hecho hubo una, una modificación. Está、eh, Felipe Carrasco, uno de los imputados, con o、bueno, toda la defensa es oficial. Tenemos a la doctora Marta c i a n i el doctor Camilo Curiantú, que es el adjunto de c i a n i Y por otro lado está el doctor Pedro Vega, quien ejerce la defensa de, de Belén Barrientos y ahora se sumó la de Morales Toledo. Así que bueno, también pidieron un. Un tiempo, porque la audiencia de mañana es preliminar en, en casos donde hay, hay tanta prueba y tanto material, está bueno poder reunirse、eh, para poder mostrarle al juez cuál es la prueba que queremos llevar al, al nuevo juicio. Y bueno, por ahí la defensa estaba teniendo que organizar、eh, la cantidad de testigos, hay muchos testigos. ¿Cuántos son, más o menos? Y entre todas las partes e r a n casi 300. 300 sí, testigos. Muchísimos, porque hay muchos、eh, quienes participaron del debate y que fueron propuestos en su momento para el debate, y luego también、eh, incorporación por lectura. Son muchísimos. Así que bueno, estaría bueno ponernos de acuerdo,、eh, en mi caso con el fiscal, que, que es algo que ya tenemos de última、eh, organizado, respecto de cuáles son los testigos que vamos a llevar al debate.、Uh -huh. con, vamos por parte.、Uh -huh. Las fechas del debate, ¿cuándo se terminan de, de acordar? Luego del 5, tenemos hasta el 5 de diciembre para presentar la lista de testigos.、Ajá. A posteriori de eso,、eh, el juez Musi resolverá respecto de, de los testigos que proponemos y ahí se fijará una fecha de debate. Supongo que será para febrero. La idea es no estirar más,、uh -huh. no dilatar más. Este juicio puede entrar también en el sistema de, de, de lo que conocemos como. No, no, no, no, porque sistema, no? en este caso seguimos con、eh, el procedimiento del código penal anterior.、Ajá. Porque el hecho ocurrió en vigencia del código anterior, el juicio、eh, sí, que sí. se llevó el、eh, en l año pasado, e el 2014 también el código anterior, entonces sostenemos el código anterior. Sí. Ajá. No、sí. sé q u e no haber jurado. ¿no? no, no, no, no tenemos jurado. No, no, no, eso es de, del año pasado para, para adelante el nuevo, nuevo Código Procesal Penal. Mientras、uh -huh. tanto, nosotros en lo que es Atahualpa seguimos con el Código Antiguo.、Uh -huh. Bien, listado de, de testigos, acuerdos, todo el 5 de diciembre se hace la presentación y ahí mismo ya nos dicen cuándo está o no. Se toma un tiempo para dec decir la fecha del de, de, de inicio del nuevo juicio. No. Que ya empezó a ser en definitiva, pero digo, me refiero a,、claro. a, las, a la audiencia. Y supongo que antes de diciembre vamos a tener una fecha, sí, pero tendrá que fijarlo. l que pasa es que son varios días, van a ser varios días de debate. Qué fuerte, porque el 3 de diciembre está el Consejo de la Magistratura que tiene relación.、Sí. El 3 de diciembre,、relación. claro que sí, sí, sí, sí, sí. sí diciembre va a ser,、eh, define varias cuestiones, sí, sobre todo ten, tener la fecha tiene que ver más que nada con una cuestión de organización. En realidad, de agenda judicial, sobre todo porque son defensores oficiales, y por otro lado, tengo un fiscal que obviamente tiene muchísimas audiencias, entonces está bueno poder organizarlo. Tendríamos una fecha en diciembre. Y además, bueno, el Consejo de la Magistratura que va a ser ahora el 3. El que 3. se s e r u v e Que también, expectante. s También expectante, s sí, es algo que Julieta venía queriendo mucho, queriendo que se resuelva. Insistiendo sobre todo en eso, porque sabía que, que el nuevo juicio, el juicio sobre el asesinato de toda Atahualpa, venía encaminado.、Eh, pero bueno, lo del Consejo de la Magistratura es algo que se, se ha demorado、eh, inevitablemente, más, que, más allá de, de que la familia le pone muchísima garra, pero sin embargo, los tiempos son otros. Y bueno, vamos a ver qué pasa el 3. En el informe que dio a conocer ayer la justicia, Hablaba de pericias aceptadas, de no aceptadas, todo. ¿Me podés repasar qué fue lo que se desestimó y qué sí y qué no? Sí, en, en, la verdad es que no, no, no, no pude leer el, el informe de l r e n s a El informe de prensa que da a conocer.、Claro, el de de informe de prensa. No obstante eso, sí, hay un planteo todavía de, respecto de la legitimación que tiene el rol de, de la querella. Sí, ¿qué este... parte estaba,、eh, hasta dónde se activa y hasta dónde、claro. no? Ah, ahí decía que recién como que、eh, sí y no, había una cosa ahí media rara. ¿Cómo quedó eso? Sí, porque en realidad hubieron varias oposiciones, sobre todo d e la defensa de. de uno de los imputados de Carrasco,、eh, respecto a la legitimación del rol, a esto de que solicitamos la instrucción suplementaria el año pasado, la instrucción suplementaria que viene con toda esta, esta batería de pruebas que, que venimos haciendo.、Eh, y ahora creo que el Superior Tribunal ya、eh, estaría por resolver respecto a la participación. Hay como un híbrido, ¿viste? Se, se viene resolviendo a través de la jurisprudencia. ¿Cuál es el rol de, de la querella en estas situaciones? No obstante eso,、eh, anteriormente, como no hubo una acusación formal, es ahí que la querella deja de ser tal dentro del procedimiento. Entonces,、eh, aparecemos de, de la mano de, de Julieta y que me presento yo con, con este、mm. nuevo patrocinio y se supone que no tendría que tener actividad procesal. Lo que planteó el juez ayer fue que la participación de la querella iba a ser activa. ¿Actividad procesal qué es? Digo para que se entienda bien. El, el trabajo en el expediente.、Uh -huh. O sea, que no, no, no, no, sos, no sos parte. Esto que decías, Julieta, ¿dejamos de ser parte? Sí, claro, dejaron de ser parte porque no hubo un procedimiento que no se cumplió.、Sí. Entonces, de manera automática, hay un plazo. No se cumple, ya está, no hay acusación. Entonces, eso me trae a mí, como querellante, una limitación que es que no puedo pedir pena. No obstante, eso sí puedo venir, lo, lo que venimos haciendo con la、Aportar. familia, que es, claro, a p o r t a r y ayer en qué quedó? Que no es así, que sí podés. No、Ayer quedó eso, igualmente lo que planteó la defensa, que está bien, obviamente, técnicamente es, es, es, es acorde, esperar la resolución del Superior Tribunal respecto de la participación de la q e r e l l a No obstante ello, el juez entendió el año pasado cuando instruyó los, la, la suplementaria. Que estábamos、eh, bien. 100% el... activos, puedo decirlo Exacto, así. e x a a r o t l n vez de limitado, sino s que activo. s tal cual. En el hipotético caso que el Superior Tribunal resuelva en contra de la participación de la querella, por supuesto, todo lo, lo actuado hasta acá desaparece. Imagino, conociendo los lineamientos del Superior Tribunal y cómo vienen comportándose, y más aún cuando hay una ratificación de la Corte Suprema en cuanto a la realización del de nuevo juicio, que、eh, la postura va a ser coherente con lo que venimos haciendo. Más allá de que, por supuesto, no puedo hacer、eh, pedido de pena, que es h a l a r del Ministerio Público, no obstante eso, sí tengo una actividad procesal. Contestarle a los testigos, preguntarle a los testigos, aportar pruebas y todo lo que vengo haciendo, básicamente. Uh -huh, uh -huh. Eso sí. Bueno, y,、eh, en este caso, vuelvo, Superior Tribunal de Justicia lo resuelve en los próximos días, antes del 5 de diciembre, no sabemos, no se sabe. toma la feria, no sabemos. No sabemos. ¿Puede、sí. empezar el juicio sin estar esto resuelto? Te lo pregunto en serio. Sí. Ah, mira. Sí. Sí, totalmente. De hecho, lo venimos haciendo. La etapa de investigación, que era la, la etapa procesal más importante,、eh, lo venimos haciendo. Sí, no sería opción. No sería opción seguir demorando más. O sea, no. no、claro. Si el Superior Tribunal resuelve lo contrario, bueno, seguiremos recurriendo. No creo que eso suceda. Leía algo del informe de prensa que hablaba de las pericias psicológicas. Contame eso, ¿qué es? ¿Cómo es? Hay un perfilador, sí. Lo que pedimos fue、eh, en la instrucción el año pasado fue la oportunidad de hacer esta pericia que se hizo en el caso de Karen. d e s p también se repitió en otro caso, Moretti, creo que es el、eh, perfilador psicológico, que es muy importante porque la hace、eh, Christian b a t c o t k que es un perito oficial、sí. de, de, del Cuerpo Médico Forense.、Eh, en el lugar del hecho y ahí podemos、eh, Tener algunas conclusiones que podrían llegar a ser interesantes. Esa pericia todavía no se hizo, no obstante, está pedida. Lo que formulé ayer fue. Cuando hablaste del lugar derecho, ¿a qué lugar nos referimos? El lugar donde se encontró el cuerpo de Atahualpa. a t r á de la t a t r a n o r m a d o c l a r Donde, cruz, claro, donde se encontraron el fin de semana con un 10 amigos. Exactamente, sí, en ese lugar. Esa prueba tarda 45 días, yo ya la había pedido, lo que hice ayer fue, teniendo en cuenta que es una prueba dentro de todo n u e v a es una técnica nueva, entonces que pueda venir el, el perito Badcock a explicarnos respecto de, de lo que tenga que informar del resultado de esa prueba. Es una prueba más. Aún sabiendo、última? de que el, el lugar fue modificado, con otros elementos que ustedes tienen, en gendarmería dice el cuerpo fue movido, aún sabiendo, igual. Uf, por en... eso? Ahí está. Claro. Porque recuerdo que no se hizo el, el, el, lo, que era el, lo que era salvaguardar el lugar.、Claro. Le, los vehículos de la policía de Río Negro que llegaron se pusieron hasta casi al lado del cuerpo de Ata. La moto,、uh -huh. hay una huella de una moto de la policía que llegó. Este, el cuerpo no está como. ¿No? Aún con todo eso. Sí, justamente. Ahí está.、Claro. Bien. Lo quería entender, ¿eh? En cierto, sí, sí, para sí, que. Sí.、Ah, para está. poder. Está, está. No, sí, cu cuando hicimos el pedido de, de, de pruebas. Por supuesto,、eh, Julieta quería agotar todas las opciones, pero、um, era cierto también que había que ver cuáles eran las más viables y agotar las posibilidades de todo lo que Julieta venía planteando, ¿no? Y me parece que se hizo eso. El perfilador era algo que había quedado pendiente, que todavía no se había hecho, e insistí, o sea, no iba a desistir de esa prueba porque es una opción más. Entonces, no es momento como para bajar los brazos y bueno,、ah, listo,、claro. ya está, tenemos esto y seguimos. Vamos al juicio. No, vamos al juicio con todo. Agotemos todas las instancias. Esa es, la, esa es la directriz. ¿La campera? La campera. La campera recibimos el resultado antes de ayer.、Eh, arrojó resultados、eh, por ahí no, no muy positivos o no, no lo que esperábamos. Ratifica、eh, que hay material genético de Atahualpa. No así,、eh, otras respuestas y, y después el respecto de, de, de los roces, que era lo que, la, la impregnación de contacto, por ahí las muestras de contacto que, que esperábamos, el material genético que había no era apto para análisis, por lo tanto no, Muy contaminado. no tuvimos nuevos resultados.、Sí. Muy contaminado. Esa es la lectura de, de la, la prueba tan esperada de, de la campera, ¿no?、Mm, sí, la verdad、vos. que sí, pasaron 10 años y se sienten cada vez más fuertes. Qué bárbaro.、Sí. Por eso vuelvo a lo del 3 de diciembre, ¿no? Porque ahí hubo. del、claro. Consejo de la Magistratura, espero yo que nos dé una señal de, de vida, ¿no? Porque... Esperemos que sí. Sí, sí, sí. Que, que, nos dé, que nos dé una señal, más allá de, de esto que, que nos pone, nos enfrenta y nos interpela constantemente en, bueno, quienes estamos alrededor del mundo del derecho, si se quiere, bueno, empezar a ponernos un poco más las pilas. Y estar más atentos respecto del trabajo que hacemos, todos y todas. ¿no? Me parece que, que es bueno、eh, hacer una autocrítica. Los que continúan, los que no continúan, pero hay que agotar todas las instancias, hay que hacer las cosas bien. Tenemos muchas causas buenas, a ver, que mucha barca, poca prieta y pueden pasar estas cosas. Tenemos 10 años, perdimos a Julieta, perdimos a Tahualpa, no sabemos qué pasó y estamos yendo a un nuevo juicio, agotando todas las instancias. Pero con consecuencias que son irremediables.、Uh -huh. Por mal accionar, que nos genera la gran pregunta de cuánto es a propósito y cuánto no. Si es por, inefic、eh, por ser ineficiente o ineficaz. Acción o misión, no sabemos. O sea, ¿no? Acción o misión. e s t o en la misma situación usted, digo. No sabemos qué es lo que pasó. Sí, sí, sí, es un incierto、eh, constante. Yo me acuerdo. Eh, ahora que, si, bueno, que se acerca la, la fecha del 3 de, de diciembre, que esperemos que no la cambien, porque la cambian, la cambian, la cambian. la cambian. Se viene modificando,、cambian. también hay que decirlo. Se、sí. viene modificando mucho desde, desde, desde diciembre del año pasado, ahora que me acuerdo. Entonces sería bueno poder llegar a una resolución y, y tener alguna respuesta que dentro de todo sea esperanzadora, si se quiere, ¿no?、Uh -huh. Nada repara. Pero al menos tener respuestas y poder generar los cambios necesarios como para. Mostrar de que hay cosas que se hicieron mal, no se pueden volver a hacer, que generan un daño. Que hoy a Julieta no la tenemos y es una realidad, y es una realidad horrible que nos tenemos que bancar todos, que tiene que atravesar la familia, que se viene la posibilidad de las sanciones o no a los funcionarios judiciales. El nuevo juicio, ¿y sin Julieta? Entonces, bueno. Que todo lo que está pasando sirva también para generar en cierta medida conciencia o al menos a quien tiene un poco de conciencia. Estamos hablando con Julia Mosquera. Ayer se hizo la audiencia de formulación, de presentación ya del nuevo juicio. Ahí nos está contando de que de acá, el 5 de diciembre, tiene un arduo trabajo que es purificar todo lo que luego se va a llevar, va a hacer adelante el juicio. Nos está hablando de, de los distintos peritajes, de la campera, del perfil y, y nos está contando también. De que el año que viene es el año, ya diez años, más de diez años van a ser, que se va a hacer el nuevo juicio y podremos llegar a acercarnos a la verdad.、Eh, todo este trabajo que hizo, que la propia Julieta lo encaró, de buscar、eh, nuevos testigos, todo aportó, hubo nuevos datos. Sí, sí, tenía razón Julieta, tenía razón Julieta, sí. Realmente, desde más allá del trabajo de la comisión, que fue muchísimo, Después, desde el año 2016, que empezamos a trabajar muchísimo más, y en toda esta movida, bueno, ustedes nos acompañaron, ¿no? Todo, todo lo que, que se armó, lo, los spots y demás.、Eh, sí, realmente se acercó mucha gente.、Eh, algunos sin sentido, sí, algunos con ganas de, de, de tirar energía negativa, pero en, en contraste de toda la energía negativa, tuvimos testimonios realmente muy buenos que sirvieron para esclarecer. Más allá de que algunos no podemos llevar a juicio, sin embargo, sirvieron para esclarecer muchas cosas dentro de la familia y que a Julieta le dieron muchas respuestas. Y, y también le marcaron el camino. Y, y creo que eso es importante. Pero sí tenemos testimonios importantes y revalidamos testimonios que ya teníamos. La óptica cambió y creo que con todo eso vamos al nuevo juicio. Creo que, que sin duda la,、eh, La figura de Julieta y, y el camino que marcó Julieta era el acertado. Sí, vamos bien. Es muy reciente lo de Julieta. l otro día en el Patamón Rebelde. Sí, lo vivimos así. Y me imaginaba ayer la sensación era muy extraña. Estar sentada ahí. Sí. Este Era muy fuerte, es muy fuerte. O sea, todo el tiempo estamos hablando de Julieta. Vamos a seguir hablando de Julieta. Pero esta sensación de bronca de que. Ahí donde está sentada es la que nos llevó a Julieta. Sí. Sí, yo decía ayer en esto de que además la espera de la audiencia y era estar ahí, más allá que para todos, incluso、eh, tal vez、eh, en otro momento, es, es una audiencia más y se quiere una audiencia para organizar lo que se viene. Era la sensación de, me está faltando algo. Claro, me faltaba el copiloto del costado y era Julieta. y Sí, se siente, por supuesto. Sí, es, es difícil. Pero bueno,、eh, hablábamos con Laura, hablábamos con Alge. Hay que seguir en la tarea. Hay que seguir en la tarea y, y al menos yo tengo muchísima confianza. Muchísima confianza en todo lo que dejó Julieta, en todo lo que marca Julieta, en, en Laura, que es increíble realmente, y, y creo que está clarísimo para dónde vamos. Y cuando, cuando tenés una directriz tan clara y una mujer tan, tan imponente como, como Julieta, y. Y, y sabemos para dónde vamos, es, es buenísimo. Por ahí no puedo hablar mucho en particular de, de cosas del de juicio porque las voy a reservar y porque voy a cuidar muchísimo todo lo que pase、eh, de ahora para adelante y en el transcurso del juicio también porque quiero que las cosas salgan bien y que salga como lo, lo veníamos pensando. Incluso tenemos pensado incluso en el hipotético de quiebres, pensar qué vamos a hacer ante esos quiebres. Y todo eso. Era con Julieta, entonces、eh, quedó mucho para compartir, pero sin embargo dejamos armado. Muchísimo, y con eso vamos a l n u e v o juicio. Está, pero no está. Está, pero no está. Pero, pero está. está.、Sí. Gracias nuevamente.、Mira. Y bueno, ahí estamos, atentos. Después del 5 de diciembre, seguramente te molestaremos de nuevo sí, y estaremos contando acá. Pero bueno, este, ella nos enseñó a ser esperanzada. Sí, totalmente. Ella totalmente. Sí, nos dejó muchos aprendizajes.、Mm. Pero uno de la esperanza y que la verdad se va a saber. Y,、sí. y bueno, se fue dejándonos eso también. Sí. Así que bueno, gracias. Gracias.